publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web www.ondasonolaradio.com Hoy comenzamos con Itinere, cuarteto formado por Gregorio Cazaroff a la corneta GON y Radio, Ivor R. Tamplin al Live Sampling, Miguel hill al Continuum Mini y Samples, y Jorge Cabadas a la guitarra y electrónica. Itiner estará actuando el próximo sábado 5 de febrero en el Centro Cultural La Tortuga, en Tirso de Molina, a partir de las 8 y media de la tarde.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 Continuamos con Soliloques en Loque, dúo formado por Philippe Lenglet y Christian Basauro. Los dos a la guitarra y objetos. Sonó el tema Slump, incluido en el recopilatorio del sello Alina Records 2020-2021. Más información en alinamusica.blogspot.com Cambiamos de tercio para escuchar a Galúmpin y un extracto de su disco Reencuentro. Galúmpin está formado por dos músicos veteranos dentro del panorama improvisatorio, Juan Carlos Castillo a la guitarra y Pedro López a la batería y percusión. Este disco también cuenta con la excelente colaboración del veterano saxofonista madrileño Ricardo Tejero. Seguimos con Miguel Hill y un extracto de su álbum en solitario titulado La calma salvaje, también editado por Aline Records. Vamos a escuchar a continuación el tema 2 de este disco, titulado El protocolo de la culpa. Otra reciente novedad de Alina Records es Que lo Che resta que el Chessipiglia, colaboración entre Matt Pogo y Avelino Saavedra. Avelino Saavedra, sin duda, es uno de los mejores y más interesantes baterías de Europa, a la vez que un genio indiscutible de la pintura y la ilustración. Matt Pogo, nacido en Roma, es un vocalista y artista gráfico que ahora reside en Berlín. En los años 90 fue uno de los miembros fundadores del colectivo Barb Enterprise y Jellowsy Party, una de las unidades musicales más avanzadas de Italia, mezclando soul, improvisación, avant-rock, noise y error music. extra me també dico e quel che fate detto quello le ha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 I was like, oh, oh, oh, oh, oh, Lo que va a sonar a continuación es un extracto de la música de Darwin, alias de David Ramos, procedente de Tenerife. Darwin es un excelente creador que es capaz de reunir los materiales sonoros más dispares para crear nuevas materias sónicas. Su último trabajo es La tranquilidad del alquimista, publicado de nuevo por Alina Records. Vamos a escuchar, como hemos dicho antes, un extracto. Música Vamos a cerrar nuestro programa de hoy con Delfín Duo, formado por Chema Pastor a la batería y percusión y Andrés León al bajo eléctrico. Recientemente han publicado su primer álbum titulado Prosopagnosia. Publica La Tatucera. Más información en latatucera.bancamp.com.